Bienvenidos a Visión Alternativa Audio, un proyecto escrito por Oriol C, con la locución de Perry 17 y la ayuda técnica de OPAT 35. como aclaración previa antes de entrar en, en la temática de este audio señalar una cosa nosotros no somos investigadores no somos expertos no nos ganamos la vida con esto no nos vamos a vender cursos de autoayuda ni nada por el estilo partimos también con la desventaja de no haber formado parte de ningún servicio secreto que es algo que en el mundo de, de los programas de misterio y de conspiración se lleva mucho últimamente pero nuestro ánimo está el no soltaros ninguna barbaridad. ...exagerada y no meter demasiado la pata. El propósito de este audio es explicaros de una forma ordenada un tema que a nosotros nos interesa... ...y que podáis tener primero nuestro punto de vista y luego algún punto de referencia... ...para que seáis vosotros, si estáis interesados en ello, los que os informéis. Y por informarse no es simplemente utilizar Google, es utilizar Internet para conformar eh, tu propia visión buscar bibliografía o simplemente escuchar cualquier programa de misterio que vosotros os guste y de todo ello extraer vuestras propias conclusiones. Una vez dicho esto, paso a presentaros el audio de hoy, que es un audio que en principio, en el momento de iniciar la grabación, ignoramos cuál va a ser su duración, no tiene un formato específico y si en futuras ediciones... Alguno de los amigos de la casa quiere participar, está desde luego invitado a él El tema que vamos a tocar hoy y que os invitamos a compartir es la película Iron Sky. Los nazis van a venir de la luna. Es una nueva película y a nosotros nos va a servir para un desarrollo y acercamiento histórico acerca de la, lo que se llamó la Wunderwaffe en alemana. Los desarrollos tecnológicos de alemanes de finales de la segunda guerra mundial. Y por supuesto el recurrente tema de los ovnis nazis. Para hoy eh, tenemos un poco de todo Cine, misterio, historia, conspiraciones Todo ello unido en una especie de cóctel Que esperamos os sea ameno a la parque interesante Y que esperamos os muestre cosas que desconozcáis Vais a poder escuchar de fondo El tráiler de la película Iron Sky En concreto el tráiler número 3 en él, se nos muestra lo que parece una clase escolar en plena lección, donde llama rápidamente la atención la estética de los uniformes de los niños y niñas asistentes a la misma. Del mismo modo que su profesora, de corte nazi, fácilmente reconocible. Para los que el inglés no les sea una gran dificultad, escuchando este tráiler llegarán a comprender las simples preguntas que la profesora está realizando a los chicos. ¿De dónde venimos? y los corresponden de la tierra cuando vinimos en 1945 donde vivimos en el lado oscuro de la luna es que con este delirante enfoque se nos presenta lo que a priori parece ser una curiosa producción con un no menos curioso argumento en el año 45 perdida ya la guerra algunos nazis comandados por el extraño desconocido pero absolutamente real doctor ingeniero general SS Hans Karl Kammler consiguen replegarse con sus marinos a su último reducto la base antártica la cual es aludida en muchos textos y escritos que se pueden encontrar hoy en día como la base 211 desde este último reducto con uno de sus nuevos y misteriosos desarrollos los Hannibus omnis nazis harán el escape final de las garras de los aliados echando a la luna, concretamente al lado oscuro de la misma, donde crearon una base, Schwarz-Sonne, Sol Negro, donde construyeron una flota en espera de su vuelta y venganza a la Tierra, en el año 2018. Este concepto de la idea se puede ver visualmente reflejado en uno de los vídeos en Youtube, de los muchos que ya existen sobre Iron Sky, pero que muestran perfectamente la nueva forma de hacer cine que entienden algunos nuevos directores y productores una estética muy de cómic... ...al estilo que podemos ver en carteles de la Segunda Guerra Mundial... ...y con una manera de entender la producción de una película... ...totalmente alejada de los canarios más comerciales... ...esta película es producida gracias a la, al soporte de los fans... ...que no tan solo aportan el dinero... ...sino también sus propias ideas. En la página oficial de esta película... ...Iron Sky, acabado en Y y todo junto, ironsky.net, podemos encontrar un montón de información sobre esta película y, en concreto, una declaración de intenciones de los productores. La vieja manera de hacer cine era una manera, a partir de los cineastas a las audiencias. Nosotros vamos a mostrar cómo se va a hacer en el futuro, con la audiencia y para el público. La comunidad de Internet puede ayudar a un director de cine de varias maneras, con la creación de contenido, dando publicidad y financiación, incluso en la película, y al mismo tiempo hacer todo el proyecto un pasatiempo, una experiencia, algo más grande que solo una película. Esta es una producción de Energía Productions, de la cual podréis encontrar un montón de información en esa página y también un montón de vídeos en YouTube o YouTube. Este proyecto está generando un auténtico culto en Internet. El pasado 12 de mayo la productora hizo llegar un mail a los seguidores de esta producción. Y las visitas al teaser han crecido rápidamente, de las 600 que tenía ese día 12 de mayo a las 200.000 un par de días después. Incluso ya se puede encontrar en internet artículos en castellano, teniendo en cuenta que la película se está produciendo en estos momentos y que se estrenará el famoso 2012, no deja de ser bastante sorprendente el, el revuelo que está montando. Desde la página septimoarte.net, por ejemplo, encontramos el siguiente artículo del pasado día 14, apenas un par de días después de la, de la presentación del, del teaser que hemos comentado. Con un argumento un tanto surrealista, se presenta que promete ser uno de los fenómenos del próximo año, Iron Sky, comedia de ciencia ficción independiente, auspiciada por los mismos creadores finlandeses de Starbreak, y que presenta en sociedad un tercer teaser trailer día YouTube en el que destacan dos cosas, la presencia del protagonista, el incombustible Udo Kier, y de una fecha de estreno, 4 de abril del 2012. Este proyecto cuenta con 5 millones de euros de presupuesto, una campaña de participación en la producción mediante bonos de guerra a 50 euros cada uno, un videojuego en desarrollo llamado Iron Sky Operación Hike Jump y finalmente el uso de licencias Creative Commons y herramientas open source en su desarrollo. No pasarán desapercibidos para cualquier apasionado a los temas estos de la Segunda Guerra Mundial, y algunos de sus secretos una serie de detalles de este delirante proyecto ya hemos mencionado a Hans Kammler pero de igual manera operación High Jump y Sol Negro son términos que a cualquiera le suenan en relación a algunas cosas no del todo muy claras sobre los misterios nazis de los que tanto se ha hablado aún se habla y hablará y podemos encontrar tanto y tanto dicho y escrito como no en internet los omnis-nazis desde hace décadas un tema tan recurrente para algunos programas de misterio como indudablemente una especie de bandera del nuevo cuarto reich para simpatizantes de, de, del, del nacionalsocialismo. Es alzado este tema desde obras de conocidos nacionalsocialistas como el diplomático chileno Miguel Serrano, quizá el máximo exponente del llamado movimiento neonazi ahora procederemos a leer una cita del libro los ovnis de hitler contra el nuevo orden mundial del amigo miguel serrano he deseado revelar la existencia de los ovnis hitleristas y las bases que ellos ya tienen también fuera del espacio terrestre esta revelación va dirigida no a los camaradas ni al público en general quienes seguramente la tomarán como una fantasía pues en su gran mayoría desconocen todo lo referente a este tema fundamental la revelación tiene por objeto principal hacer conocer a nuestros enemigos a los verdaderos gobernantes ocultos del gobierno mundial secreto que saben de la existencia de los ovnis hitleristas y de sus bases extraterrestres que nosotros también sabemos estas sorprendentes palabras encabezan el primer capítulo de un libro de título tan elocuente y explícito como los ovnis de hitler contra el nuevo orden mundial la pluma responsable de estas afirmaciones es Miguel Serrano uno de los escritores y diplomáticos más relevantes en la historia de Chile. Encabezó la representación política de su país, al frente de las embajadas de Chile en la India, Yugoslavia y Austria. Es uno de los mayores ideólogos del movimiento neonazi en todo el mundo. Es de sobra conocida su íntima amistad con el actual Dalai Lama, y con personalidades ya fallecidas como el escritor Germán y El poeta Ezra Paul el general de las Waffen SS, León de Grel. Mucha amiga para este pan, que pretendemos tocar aprovechando la peli de la que estamos hablando. Pero que indudablemente, como estáis viendo, es imposible no destacar estos aspectos oscuros. Queremos alejarnos totalmente de cualquier empanada rara que alguno rápidamente quiera precocinar en este tema. No queremos difundir, desde luego, la ideología del amigo Serrano. No tenemos nada, nada, nada, nada que, que ver, ni ningún interés en difundir ideología neonazi. Más bien, al contrario, eh, la Segunda Guerra Mundial fue un episodio absolutamente terrible. Una de las demostraciones del límite de atrocidad que puede llegar el ser humano. Eh, los políticos, militares, incluso, ¿por qué no decirlo?, los intereses económico-militares... Crearon una de las mayores desgracias que ha vivido la humanidad en su historia. Todos estos grupos no tuvieron ningún prejuicio y de hecho mostraron total indiferencia a los principios más básicos, elementales e inviolables del ser humano. No tuvieron ningún derecho a eliminar la vida humana. Queremos en este programa hacer un acercamiento a este tema de platillos nazis, bases secretas, tecnología robada y ocultada. Y una serie de cuestiones relacionadas, desde hace tiempo, por su base histórica. Han perdurado hasta hoy y han creado un montón de programas de radio y textos de referencia. Y queremos aprovechar también el lanzamiento de esta película tan curiosa, Iron Sky, como marco para desarrollar este tema. Alejado de cualquier intento de ensalzamiento o cualquier otro motivo que no sea el de dar a conocer cuestiones históricas, de las cuales muchas aún se mantienen en secreto. Queremos hacer un programa menos, no somos expertos reconocidos en estas cuestiones y expertos e historiadores ya han tocado en ocasiones y aún siguen generando emisiones, como hemos dicho, y ediciones de radio y papel, pero que por ser tema del que hemos intentado estarlo razonablemente informados, que hemos podido por nuestra pasión, por temas relacionados con la Segunda Guerra Mundial y la tecnología que ahí se manejó, pretendemos hacer un recorrido sobre eh, esta temática, que se nos muestra en la película Iron Sky, comentando un poco de, de lo que sobre ello hay. Se dice o se decía, nosotros vamos a dedicar un rato a intentar explicar o transmitiros qué puede haber de real en todo este asunto. Nos vamos a alejar de, de la parte mítica o de la leyenda sobre estas cuestiones. No es cuestión de ensalzar una ideología, pero tampoco de ocultar lo que puede haber de verdad sobre todo esto. Ya quisiéramos pillar el expediente sobre el general Kammler que tienen los americanos clasificados como secreto todavía, pero nos tememos que algunos no podremos verlo finalmente cuando lo liberen, allá por el año 2045, con mucha más documentación relacionada sobre las andanzas de este tipo. Eso sí, los desclasifican y acaban por ver estos documentos a luz pública. Y es que no se entiende que puede haber sido tan terrible como para ocultárselo a la opinión pública. ¿Qué puede afectar a la seguridad nacional de algunos países desde 1945? ¿Quién sabe? Más que de seguridad nacional, puede acabar tratándose de intereses económicos, de desarrollos de patentes... ...de tecnología robada o de científicos que empezaron a desarrollar sus proyectos para la Alemania nazi... ...y que acabaron implantando o desarrollando hasta el final dichos proyectos en los Estados Unidos... ...a través de la operación Paperclip. Sobre esta cuestión cabe recordar el historial del amigo Werner von Braun... ...que pasó de ser el hombre que creó los cohetes y misiles que atacaron Londres durante la Segunda Guerra Mundial a convertirse en el patriarca de la NASA, el hombre que envió prácticamente el sol al ser humano a la Luna. Tocar estos temas supone que enseguida cualquiera te puede tachar de conspiranoico. Cualquier tertuliano de cualquier emisora de radio a las 9 de la mañana despacharía este audio con, con una media sonrisa y con el término conspiranoia. Si me permitiese el inciso, a nosotros nos han tocado vivir tiempos extraños. Básicamente, muy poca gente que yo conozca tiene la misma confianza en los medios que había hace unos años. Todos albergamos la sospecha de que nos mienten en un grado u otro. Y quien quiera estar informado tiene bastante difícil, a menos que sea capaz de informarse por varias fuentes y extraer su propia conclusión sobre las noticias de cada día. Gran parte de los medios, por no decir todos... ...barren hacia sus propios intereses... ...o a los del grupo que pertenecen... ...generan no tan solo la información que nos llega... ...sino que intentan además... ...crear nuestra opinión... ...tomemos por ejemplo el tema del terrorismo... ...el terrorismo siempre ha sido... ...un problema en este país, en España... ...pero... ...quién sabe, desde hace unos 20-25 años... ...se ha convertido en arma arrojadiza... ...entre los dos partidos políticos más importantes del país... ...a escala global, a escala global ha sido todavía peor... Ha sido una excusa para que los estados hayan privado de libertades a sus ciudadanos. La famosa Patriot Act que promovió la administración Bush iba a tener una segunda parte si no hubiera sido por la caída de popularidad del presidente en su último mandato. El terrorismo ha justificado, por ejemplo, dos guerras, un cambio en la geopolítica mundial y sobre todo tener algo muy cómodo que es tener de nuevo un enemigo que amenaza Occidente. El último punto que podemos citar sobre esta política es la sospechosa y muy oportuna muerte de Bin Laden. Por lo demás, bueno, los medios también han tratado o han conseguido, mejor dicho, embrutecer nuestro nivel cultural. Tenemos mucho Gran Hermano, tenemos muchos realities, tenemos muchos programas de cotilleo. A mí me gusta el fútbol, no voy a negarlo, pero en los telediarios en España... Tenemos más o menos media horita de noticias convencionales y otra media horita o 20 minutos o un cuarto de hora la largo, aunque sea dedicado a los deportes, en concreto al fútbol. Desde aquí pedo perdón a tantos hipatizantes del Deporte Rey y que me lo sepan disculpar en el contexto en el que quiero explicar cómo se le da muchas veces importancia y tiempo a lo que en realidad no lo tiene. Mientras, incomprensiblemente, otras cuestiones son silenciadas, manipuladas o directamente ridiculizadas. Un ejemplo, Nueva York, 11 de septiembre de 2001. Tres edificios, tres, son derribados por dos aviones. Y lo normal es eso para los medios oficiales. No hay preguntas, ni tertulianos con absurdos e innecesarios debates... ...sobre algo tan raro que no hay arquitecto que dijera... ...no, lo raro y lo normal es que lo sepas todo de la folclórica de turno... ...o políticos o similares personalidades tan importantes... ...que en realidad no importan nada en tu quehacer diario... ...o poco te van a solucionar finalmente... ...más bien tienen hasta las narices a la mayoría de la población... ...por más que no se por aludidos... ...pero, como te plantees tener esta idea sobre según qué cuestiones... ...que luego han dado a pie a otras... Imagina si fuera falso lo que da pie a lo que ha motivado tanto tiro y muerte por todo el mundo. Gasta cuidado, pues te saldrá rápidamente un señor muy listo y racional. Se autodenominará escéptico y va a la caza del conspiranoico, como el pobre tras la limosna, diciéndote lo enfermo que estás, lo raro que eres. Hará su exposición e intentará que parezca que eres muy raro y muy corto de saber, que te alejas de la masa y que lo dejes o recibirás una etiqueta no vaya a ser que descubras que ciertamente mucha gente conspira pero contra la mayoría de la población atordiéndola, zombificándola con todos los medios que a su disposición tienen y además pueden subvencionar con un cargo o un don de algo muchos de los que van a salir corriendo tachando de charado, conspirando y cosimilar a gente que, que simplemente puede tener pregunta ya no la razón, preguntas preguntas bastante lógica al respecto os puedo referenciar ...un documental que también está subtitulado en español... ...en Youtube... ...se llama Loose Change... ...y habla sobre precisamente el 11S... ...lo que ocurrió en Nueva York... ...se plantean cuestiones, se plantean preguntas... ...y se plantean también hipótesis... ...a esta gente que ha realizado varios vídeos... ...y varias correcciones de estos vídeos... ...a medida que ha podido desestimar ciertas teorías... Eh, ...se le ha tachado obviamente de conspiranoica... ...y se le ha pegado hasta el cielo de la boca... ...pero lo interesante del asunto... ...es que sus vídeos recibieron un montón de visitas... ...un montón de visitas de gente que también se hacía preguntas... ...por lo demás... ...no te creas nada de lo que oigas aquí... ...si no lo compruebas por ti mismo... ...te pedimos que no nos creas... ...y te pedimos que hagas lo mismo... ...hasta cierto punto... ...cuando la versión oficial te resulte extraña... ...todo eso depende de ti... ...no dudamos... ...que darán todavía algunos asuntos... ...para mucho más en el tiempo, sin duda... ...podríamos hablar... ...más adelante de cómo funciona el mercado de armas... ¿Quién lo maneja? ¿A quien le interesa que hayan guerras? ¿A quien le interesa que hayan marines controlando cierta zona muy sensible para el mundo por sus reservas de petróleo y por sus comunicaciones para el mercado energético? ¿Cómo es posible que un país que está ocupado por fuerzas norteamericanas como Afganistán... Aumente en el primer año de ocupación un 90% su producción de droga, ¿a quién le beneficia? Pero bueno, como venimos diciendo, no nos creáis, comprobarlo todo, hacéos preguntas y, y si lo deseáis podéis seguir oyendo este audio porque, como he dicho antes, no os vamos a vender nada. <risa> a entrar en tres temas que hemos expuesto brevemente. Eh, el primero es el doctor ingeniero Hans Kambler, el otro es la operación High Jam y el último Sol Negro. Lo vamos a hacer, insisto, sin entrar en la conspiranoia. No os creáis absolutamente nada si no lo habéis comprobado por vosotros mismos. Pero tampoco vamos a caer en el escepticismo a ultranza. A decir verdad, si no creyéramos... Que detrás de todo esto puede haber algo. No estaremos grabando este audio. Pero bien, ¿quién fue ese tal general Hans Kambler? Porque ya lo hemos mencionado, este hombre existió. Y vaya que se sí existió. Y le hemos colocado los, los atributos, los adjetivos. Doctor, ingeniero, miembro de las SS y general, al referirnos a él. El auténtico nombre, o el nombre completo de este, de este muchachote, es Hans Hayth Fiedrich Karl Franz Kammler, y es que el nombre de este señor, como veis, es más compuesto aún de lo que hemos mencionado. Nace en Stettin, el 26 de agosto de 1901, y muere, se supone, en abril de 45 Pone con una interrogación la Wikipedia, desde la página que tiene para este señor en castellano. Sigue diciendo, ingeniero alemán y oficial de alta graduación de las SS, que hacia el final de la Segunda Guerra Mundial fue encargado de construir los misiles V2. Esto es lo que veréis casi siempre de este señor, si llegáis a vivir de él. Hoy no es difícil, pero hace escasos cuatro años se contaban con los dedos que posee un cuerpo humano los que en este país sabían que el narices era este tipo. Es cierto, se encargó de los V2, ¿pero de construirlos? Este no construyó ninguno V2. Como general quiera, dudo que ni siquiera tuviera que abrocharse el mismo los zapatos. Se encargó de que los bajos su mando los construyeran como él exigía. ...y muchas más cosas... ...lo dicho por la Wikipedia nos hace imaginar... ...que llevaba un mono y que manejaba llaves inglesa... ...pero esa no es la imagen real de este fulano... ...ni mucho menos... ...vamos al tema de la V2... ...el invento fue de su subordinado... ...desde agosto de 1944... ...el señor Werner Von Braun... ...piensa además que frente al general que era Kammler... ...Von Braun no pasaba de ser un simple oficial... ...un pedazo inventor sí... ...pero él no era general que se recuerda y no pasó de capitán. ese era un ingeniero von Braun, igualmente lo era Kammler. No hablamos de un tipo que se perdiera en la conversación técnica. Hoy en día es raro no conocer a este von Braun, ya que con sus cohetes, posteriormente, tras decir los americanos que este nazi no era tan nazi, lo fecharon, lo blanquearon los crímenes de guerra que había cometido y lo pusieron en su nómina. Este hombre les llevaría la luna ...en el monstruoso cohete Saturno 5 ...en unión de bastantes de sus técnicos en aquella época... ...antiguos camaradas nazis implicados en el desarrollo de dichos cohetes en Penemunde... ...los V1 y los V2... ...estos últimos, los V2, poseen un raro y macabro récord... ...mataron más gente construyéndolos... ...que los seres vivos que mataron como arma para lo que se desarrolló... ...pero no cabe duda... ...que los interesados en el proyecto veían el futuro... Y en esto, el señor Kammler, Kammler, por cierto, escrito K-A-M-M-L-E-R, juega un gran papel, no conocido por lo visto del todo igualmente y que, incomprensiblemente, muchos no podemos entender como este señor se ha ocultado a conciencia por parte de los vencedores. O sea, habla tan poco de él, cosa incomprensible por muchos asuntos, ya que dicho tipo se encargó desde la demolición del gueto de Varsovia en el 43 faena en la que se aplicó con mucho esmero, por cierto, como también tuvo que ver en el desarrollo y mejora de los hornos crematorios de los campos de concentración para aumentar su eficiencia. Hasta un punto que, como ya hemos mencionado, solo la mención por, quien, por quienes debían estar interesados en que este tipo se conociera no deja indiferente y carente de preguntas a cuantos gustan de investigar estas cuestiones históricas tan extrañas. Continuaremos leyendo en Wikipedia en relación a la trayectoria de Camden. En 1919... Después de alistarse voluntario en el ejército, Kammler desempeñó trabajos voluntarios en el Rosbach Freikons. Hasta 1923 estudió Ingeniería Civil en Múnich y en Danzig. Se afilió al Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores en el 32 y llevó a cabo distintas tareas administrativas. En 1940 se integró en las SS, donde a partir del 42 trabajó en el diseño de las instalaciones para los campos de exterminio, inclusive las cámaras de gas y los crematorios. Kammler mantuvo una muy buena relación de trabajo y cooperación con Oswald Polk, encargado del Servicio Económico de Administración de las SS, que supervisaba la administración de los campos de concentración. Tras la subvencionación del gueto de Varsovia en el 43, Heinrich Himmler le ordenó supervisar su demolición. Kammler fue encargado de construir las instalaciones para los distintos proyectos de armas secretas del régimen nazi, incluyendo las instalaciones fabriles y los bancos de prueba para el avión Messerschmitt ...ME-262 y los misiles V2... Tras las incursiones aliadas con el bombardeo en Penemunde, en la denominada Operación Hidra, el 17 de agosto de 1943, Kammler se encargó de trasladar la producción a instalaciones subterráneas, formando el llamado complejo Mittelwerk, camuflado en el campo de concentración de Mittelbau-Dora. También le asignaron la construcción de las instalaciones en Honastal, Carconosce, para investigar las armas nucleares y en Ebensee para desarrollar las V2. En el año 44, Himmler convenció a Hitler para poner el proyecto de las V2 bajo el control de las SS. El 6 de agosto, Kammler fue nombrado director en sustitución de Walter Donberger. A partir de enero de 1945, fue nombrado jefe de todos los proyectos de misiles y poco después de todos los programas aeroespacial. Vaya, espera un momento. John Stahl y karsk conoce para investigar armas nucleares y sí para desarrollar las V2... ...vaya tela para una sola frase... ...quedaros con eso de Jonastal y las armas nucleares... ...en resumidas cuentas... ...el angelito parecía ser un eficiente ingeniero... ...aplicándose en según que faenas... ...muy sucias para el régimen... ...pero sobre todo era un eficiente administrador o gestor... ...además de un tipo con un doctorado... ...aunque la wiki española no lo menciona... ...sí lo hace la wiki inglesa... ...en la cual encontramos... ...que el... ...el doctor Kambler... ...se saca un doctorado en 1932... ...y obtuvo trabajo en prácticas en edificios administrativos locales, en Danzig y Múnich. Es decir, aquí tenemos a un doctor ingeniero en ingeniería civil. Lo demostraría en las instalaciones subterráneas... ...que sembrarían en pocos meses para mantener la lucha hasta la llegada a las esperadas armas maravillosas nazis... ...con un especial dote para las tareas administrativas. Algo importante de lo que daría fe en los años siguientes a su doctorado y al servicio de los nazis... Podéis comprobarlo cada uno de vosotros, sin duda, por poco que conozcáis, a pensar cuántos campos de concentración crearon esta gente, la distribución alrededor de las vías ferras que los alimentaba continuamente de la carne humana y la eficiencia en la carnicería que realizaron, sin duda. Poco a poco podemos ir deduciendo que este hombre se rodeó de todos los científicos más provenientes y leales también a las ideas del régimen. Y cuanto más alejado de lo que ellos llamaron la ciencia judía, en la que Einstein era sin duda la cabeza más visible en esos momentos, mejor considerados estaba como era obvio en estos puritanos de, de la raza aria que bajo el mando de las SS en una especie de think tank o grupo de pensamiento denominado Kammler-Stats el grupo de Kammler entre entre otros se encontraba el igualmente y extrañamente poco conocido varón Manfred Bonnardelle pero que destacaremos aquí ahora por el nuevo conocimiento sobre este denominado Edison alemán existe en occidente con el cual al parecer trabajaba codo a codo fácilmente, al residir ambos en el mismo edificio de Berlín, en cuyos subterráneos tenían dicho científicos sus laboratorios hasta posteriores mudanzas, algunos de, de los mencionados enclaves subterráneos de Kampner. Estas construcciones subterráneas bajo su mando, en pocos meses, se completaron con mano de obra esclava y siguieron para alargar la guerra meses. Los sea, cables como Turincia, Jonastad no dejaron indiferentes a los aliados que, que los encontraron. Los ocuparon, analizaron, expoliaron, desmontaron su equipo y posteriormente dinamitaron para que nadie pudiera acceder nuevamente a ellos. De eso no hay duda alguna. Encontraréis alusión a Jonastal Turincia y a otras instalaciones, a nada que queráis mirarlo. De la misma manera que en Checoslovaquia, concretamente en las instalaciones de Skoda en Praga, fue uno de los principales puntos de actuación del Kamer no es difícil encontrarlas igualmente aludidas. Algunas de ellas con cierta alusión místico-misteriosa en documentales de incluso el canal Historia y su serie de Ciudades Bajo Tierra. El episodio que toca Praga, por ejemplo. Esto podéis encontrarlo en iVoox e también. Y es que en Praga se cocinó por parte de esta persona en unidad bastante de lo que posteriormente ha dado y sigue dando que hablar. Desde modificaciones de enganche en el sistema de lanzamiento de bombas de uno de sus aviones más extraños por su supuesta función o misión, jamás creado por el tercer Reich H-177A-5V-38, a los rumores de vuelos como, no, de platillos nazis en esa ciudad, Praga, en cuyo aeropuerto, en uno de sus hangares, se habría desarrollado supuestamente uno de los prototipos de dichos platos voladores, que esto lo vamos a apuntar ya ...venía de estudios de otros ingenieros y técnicos... ...que mencionaremos en su momento para tocar el tema de los platillos. El famoso Henke 177A5V38... ...es un bombardero alemán... ...que sigue suscitando dudas y controversias... ...entre historiadores y apasionados a la aeronáutica. No pasan desapercibidas las modificaciones nada normales... ...para este tipo de aparato... ...con objeto de alojar un artefacto de unas 4 toneladas y media de peso lo que ha supuesto una tremenda modificación del aparato en muchos puntos, desde la bahía para alojarla hasta el enganche, pasando por una mira de bombardeo poco usual para bombardear los alemanes. Nada dados de esto a altacota menos para este aparato en concreto, que se solía utilizar en misiles antibuque. Lo que es más extraño es un recubrimiento de plomo y otros factores que solamente en un principio y posteriormente en otro avión volveremos a encontrar. Y lo encontramos en un B-29 que se hizo tristemente famoso el Enola Gay y se hizo famoso por lanzar la primera bomba atómica sobre Hiroshima de unas 4 toneladas y media de peso curiosa la altitud de la detonación de la bomba, de esta bomba atómica, 550 metros de altitud. Es la misma que se sabe hubo en el extraño fenómeno de Tunguska. Un fenómeno muy raro y con 50 hipótesis de qué puede ser lo que pasó allí. Se ha hablado de estrellamiento de ovnis, de, de antimateria explotando en la atmósfera, del rayo de la muerte de Nikola Tesla. Una de las hipótesis que también se manejan es una prueba nuclear... ...la prueba nuclear a cargo del equipo de Kammler. Sobre el tema de las armas atómicas... Eh, ...también podemos reseñar que no todo está tan claro... ...en el caso de la bomba americana. El mismo Oppenheimer, director del desarrollo del proyecto Manhattan... ...hizo ciertas afirmaciones en referencia a la nula información existente... ...sobre la bomba de Hiroshima y su desarrollo con documentación real... Si ya te informas del caso de un submarino alemán, el U-234, y su curiosa llegada a un puerto americano a finales de mayo del 45, con una carga aludida de Uralde-235, termina esto por poner un punto en la I de la conspiración en todo este asuntillo de, la, de si eran americanas o alemanas las bombas utilizadas en la Segunda Guerra Mundial. Como ya recordáis, hemos aludido a Kammler en el tema de de las bombas nucleares. No cabe duda de que Kampner era un tipo bastante importante. Pero, ¿cómo es que no se ha escuchado nada de él en los últimos años? No sale en el grupo que formaron Hitler, Goering, Goebbels, Himmler y todos los carniceros. A algunos de ellos se les ha perseguido durante muchos años. A Eichmann lo atrapó el Mossad en Argentina ...muchos años después de la guerra y fue llevado a Israel para ser juzgado y ajusticiado como merecía. Otros casos, por ejemplo, eh, Martin Bormann. La versión oficial habló de que había muerto en el asedio de Berlín en el año 45. Pero muchos cazadores de nazis lo persiguieron durante décadas. Sin duda, del 25 de abril hasta mediados de mayo del 45, el despiste de tipos de la SS, sobre todo, que se han dado por muertos suicidados, desaparecidos o fugados, es increíble. No hay ni rastro de ellos. Esto ha propiciado, entre otras cosas, el, el nacimiento del mito de Hitler entre los neonazis. Ellos pueden sustentar que Hitler no murió en el búnker, sino que huyó yo a Argentina, huyó a Latinoamérica o huyó a la Antártida, donde planeó utilizar la maravillosa tecnología que disponía Tercer Reich para conquistar el mundo de nuevo. En fin, el revisionismo histórico da para estas cosas y para mucho más. Aunque en los últimos años descubrimientos como que el cráneo eh, que se conservó durante tanto tiempo atribuido a Hitler no era de él, era de, de ella, de una mujer de unos 30 años. No contribuyen a cerrar este tema. El caso de Bormann de Martin Borman, como hemos comentado, se resume lo siguiente. Por un lado, murió en el 45, contaban unos. Se fugó, decían otros, incluido el mayor cazanazis judío, Simon Wiesenthal. Para terminar muriendo, como se dice hoy, en un principio donde decían en el 45, avalado por estudios de ADN. Sin embargo, no desmontan el hecho de que los dientes del cráneo estén muy gastados. Un tipo que murió en el 45 no debía tenerlos así. Además de cierta arcilla que estaba presente en los restos, que solo se encuentra en Paraguay. Y esta aparece en el cráneo, como investigadores conocidos como el... el investigador Uki Goñi menciona, entre otros. Se sabe de... de fugas... de jerarcas nazis consentidas por la misma iglesia. Asociaciones que antes eran mitos, han pasado a estar certificadas como como Odessa en documentación real de la época y hasta hoy día incluso. Sobre los desarrollos atómicos nazis hay audios en iVoox e en concreto podemos recomendaros uno de Felipe Botallá que junto con el químico José Luis de Mundo Desconocido lo abordan estupendamente en un audio que fue y es recomendado por Ivox e y muchos usuarios de la página. El título del audio es Revisando la historia, misterios de la segunda guerra mundial y nuevos datos sobre el autoatentado del 11 de septiembre No nos vamos a liar mucho sobre lo que podréis escuchar en este audio donde el tema nuclear alemán y que las bombas sobre Japón lanzadas eran alemanas Escuchad el audio para más información y entenderéis lo ocurrido en Innsbruck y otros lugares destacados y poco conocidos en esta materia como Ortruth lugares donde se desarrolló tecnología atómica para la aplicación militar por parte de los nazis. De igual manera en internet podéis encontrar un artículo estupendo. La dirección es http2.sgmtodojunto.casposidad.com.ultrasecreto.bombatómica.htm. Todo lo que vais a leer en este enlace lo podéis terminar de completar con el testimonio de teniente italiano que mandó Mussolini para informarse en persona de lo que estaban cociendo los alemanes en el desarrollo de armas secretas que tanto hablaba Hitler. Es un documental de Canal Historia de los episodios. Se llama Misión para Mussolini. Se encuentra en iVoox, e igualmente. Y de igual manera, en el enlace de Casposidad, en un informe que la revista de defensa de la década de los 80 publicó. El teniente italiano Romersa ...no ha cambiado su testimonio desde el año 45... ...pero parece ser que sólo ahora... ...no hace mucho... ...parece haber cobrado importancia de nuevo... ...o han parecido recordarlo muchos... ...en el enlace que os hemos reseñado... ...de Casposida... ...igualmente se encuentra recogido este testimonio... ...bastantes años anterior... ...al documental producido por Canal Historia... ...en este documental... ...en su segunda parte hace aparición Reiner Karls... ...un historiador alemán independiente... ...este señor publicó no hace muchos años... ...la bomba de Hitler un libro que contradice la versión oficial sobre el desarrollo de la bomba atómica. Y lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Hay muchos investigadores sobre desarrollo armamentístico en la Segunda Guerra Mundial, a los que muchas cosas en esta materia no le han cuadrado. Por ejemplo, hay libros como Hitler's Miracle Weapons, de Friedrich Kierke, dos de los tres volúmenes que este señor tiene editado, tocando en este tema, en el que realiza una profusa investigación de los pocos datos que se pueden manejar a esta materia atómica. Ya deja bastante claro que no solo la tenían, sino que además tenían un amplio abanico de usos y empleos, unidades, distintos tipos de cargas y explicaciones claras a los incomprensibles movimientos de tropas aliadas alemanas en los últimos meses de la guerra. Quedando claro por qué, por ejemplo, se pide mover V1, un arma obsoleta, a Berlín en la última semana de 1945 donde apresuradamente se han montado rampas de lanzamiento, como en el último radiotelegrama conocido del famoso Kemmler se pide. Sobre la muerte de Kemmler, igualmente, ya os hemos comentado que existen varias versiones. Nunca se encontró su cuerpo. La misma Wikipedia os aventura las versiones que existen. Es curioso que tan extraño y eficiente personaje se ha tomado tan ambiguamente y de forma aparentemente tan desinteresada. En abril del 45, Kemmler desaparece. Algunos informes sugieren que su, que un miembro de su personal le asesinó, siguiendo orden de Hitler, para no permitir que personas con conocimientos detallados de los programas de misiles caeran en manos de los aliados. Otras fuentes indican que Kammler pudo haber muerto en combate durante los últimos días de la guerra. O bien se suicidó en algún lugar de los alrededores de Praga. Hubo quien especuló también que, como no se encontró el cadáver, Kammler fuera capturado que trabajara en secreto para los aliados después de la guerra a través de la operación Paperclip también se dijo que puede haber volado hasta Barcelona en un Junkers extremo no comprobado como muchas otras teorías similares sobre Kammler poco se puede certificar pero sí podemos en base a ciertos conocimientos hacernos varias preguntas de forma lícita o al menos con la misma validez que las ambigüedades que encontramos en algunos lugares al buscar información sobre él en abril desapareció, cierto. Se deja de saber de él. Oficialmente, los papeles. Hay uno fácilmente encontrable. Fecha 23 de abril del 45, recibido a las 16.58 horas en Berlín, y cuyo contenido, pidiendo el desplazamiento de unidades V1 a la zona de Berlín para una última defensa frente a los rusos, nos daría de tomar el tema mucho de qué hablar. ...que justifica algunas noticias aparecidas en prensa de época... ...que explica extraños movimientos o parálisis de ejércitos en esos días... ...y que harían casi interminable concluir hoy el programa que pretendemos hacer. Pero sabemos que es el día, al menos, a esa hora, estaba en Praga... ...que es donde se le sitúa por último... ...y donde poseía uno de sus cuarteles principales. Kamler no parece ser un tipo al que le guste llamar la atención a diferencia de otros altos jerarcas nazis o altos mandos del ejército. Podemos acordarnos bien de Goering, por ejemplo, Goebbels, en sus inflamados discursos. Curiosamente, en estos meses, este hombre continuamente aludirá a un arma secreta, que les dará la victoria, por lo que es fundamental cada día de tiempo que se gane al enemigo. Incluso cada hora o minuto. En un minuto todo podía cambiar y la victoria podía llegar a favor de los nazis. Hoy esto que sonaba tan raro puede ser que ya no suene tanto. Si alguno puede recordar alguna de las tonterías que Goering dijo en su momento, incomprensibles cuando se rindó a las tropas americanas. Él afirmaba que había salvado al mundo de una terrible arma, con el poder del sol que hubiera llamado a la humanidad a una destrucción. En ese momento nadie sabía de qué hablaba, hasta que ocurrió Hiroshima. Hoy, leer sus palabras en esta dirección tan clara deja poca duda. El problema es que en la sociedad de la información parece haber cada vez más gente que habla fácilmente. Al menos 300 aviadores de la Lugbaffe son ajusticiados por sus camaradas entre finales de marzo, primero de abril y los diarios de la Lugbaffe en referencia a estos periodos de tiempo han desaparecido como otras cosas a medida que han ido llegando los vencedores. ¿No suena raro? Los rumores de traidores que a toda costa intentaban que los planes desesperados de algunas unidades no se iban a buen puerto parece ser algo más que rumores. Ciertamente pilotos no les sobraban a los alemanes en los últimos estadios de la guerra. No nos sobraron nunca pero menos en esos días. Tenían eh, más Messerschmitt 262 que pilotos que los pudieran volar. Recordad que el Messerschmitt en 262 fue primera vez una reacción de uso militar. ¿Qué hicieron con esos pilotos? ¿Se sublevaron? ¿Contra qué y contra quién? Volvamos a Kampner. Como veis es muy difícil no ir saltando a temas paralelos en los cuales se sabe de la implicación de este desconocido general nazi. Este hombre iba a la eficiencia. Por ello se les escoge tal ser atentado a Hitler del 44, que también se han encargado los americanos de mostrarlos en la película Valkyria, de Tom Cruise. Y es difícil incluso encontrarle más de alguna que otra fotografía, casi siempre la misma. No parece ser que le gustara mucho que le fotografiaran. Como se puede constatar, a ver siempre las mismas imágenes sobre él encontradas, a medida que miras en internet informándote sobre él. Vale la pena hacerlo y contarse con una mirada que ya le verás. No te dejará mucha duda de que te encuentras ante un auténtico nazi. Vamos a hacer una pequeña puntuación en relación a lo que dice la Wikipedia en varias cosas. Himmler no pudo mandar a asesinarlo. Ponernos en situación, es difícil entender que Himmler, con la cabeza ya en negociaciones con los aliados, en ese abril de 1945, no quisiera utilizar la baza de Kammler y sus investigaciones... Cabe recordar, de nuevo, como Berners von Braun, se entregó a los aliados gracias a sus conocimientos en cohetería. Los últimos tiempos del nazismo fueron una especie de mercado persa. Todos los jerarcas nazis buscaron negociar para conservar la mayor parte del poder posible y llegar a un acuerdo con los aliados occidentales, Estados Unidos e Inglaterra. En su obra, Los últimos días de Hitler, el historiador Hugh Trevor Roper nos habla de cuál fue el grado de traición, los chaqueteros que fueron... Los jerarcas nazis, mientras Hitler moría como una rata en el búnker, muchos de ellos pelearon por los despojos. Esta obra está disponible como audiolibro en iVox. E Resulta difícil creer que Himmler, que también no, intentó, no intentara utilizar a Kambler y sus estudios como moneda de cambio. Al hablar de este individuo estamos hablando del creador del concepto Think Tank que tanto nos suena hoy en día. A todo esto, en esos días, Kammler continuaría raspando tiempo. Sabemos que el citado 23 de abril se recibe desde su cuartel en Praga un radiotelegrama. Este documento lo podéis encontrar en internet, fue desclasificado hace tiempo. A mediados finales de abril, y en su zona de influencia, Praga, es el último rastro del que podemos hablar con certeza real. Y desde este momento parece perderse la pista. Y ese transporte a Barcelona, ese Junkers 290... Volvemos a la wiki lo del 290S, que como cualquier apasionado al tema aeronáutico sabe, está confundido. Y de Junker 290 nada de nada. Seguramente estamos hablando de un Junker 390, un detalle importante. Pero por ser el avión que es, aludido en algunas obras como un avión fantasma y con muy poca documentación real constatable, no hay mucho valiente que quiera mojarse mencionándolo. Es importante porque hablamos de un avión con seis motores, no cuatro como el 290 y que era capaz de volar a Japón desde Alemania sin escala, como ya demostró en un vuelo del que hay referencias. Un avión capaz, sin duda, de albergar una gran carga, con la que ciertamente se especula que Kambler puso fuera del alcance de los aliados los más importantes y secretos inventos que bajo su mando se habían llegado a desarrollar. Es muy difícil encontrar documentación clara de algo que de por sí ya era secreto, y sólo accesible para muy pocos alemanes, sólo la SS sin duda, Y de lo que hay constancia, Kammler se ocupaba en esa efectividad suya, de no ir dejando rastros que no quisiera dejar. Aún se recuerda con espanto por parte de gente que vive o vivía hasta hace poco cómo Settipejro no vaciló en liquidar a técnicos alemanes que trabajaron para él, antes que dejarlos vivos con sus secretos. Alguien así, y con el tremendo historial que tiene este tipo en sus construcciones y obras, y las miles de almas perdidas en pestañar con el objeto de cumplir sus objetivos, se duda que vaya dejando planos y planificaciones detrás de él. El vuelo del 390 forma parte de la mitología o de la conspiranoia alrededor del final de, del nazismo. Se sabe que aterrizó en Barcelona, se sabe que nadie se bajó de él que repostó, despegó y nunca más se supo. Por ejemplo, un investigador argentino, Abel Bastid, eh, aventura que el, un vuelo el día 26 de un Junkers 290 aterriza en España y que allí vendría el mismo señor Hitler y que desde España volaría hasta Argentina. En el mismo sentido, con documentales de Estados Unidos... ...se podría aventurar más en una hipótesis igualmente válida... ...de cómo Hitler podría haber escapado... ...pero su destino final siempre sería Argentina. Volvamos al 390 y a Kampner. Hiremos por sentado que no viaja este... ...de haberse producido el vuelo que nos referencia a Basti... ...en el 290, que él menciona... ...donde se habla de un pasaje de mandos adicional al mismo Hitler. Tenemos noticias de él sobre el 23. El vuelo de Basti es el 26... Campbell, como jefe supremo de todos los desarrollos de armas maravillosas y con pocos por encima los que dar explicaciones, no necesita muchas autorizaciones de otros para poner en marcha cualquier operativo que esté en sus manos hacer. Hablamos de la SS, y dentro de la SS el departamento quizá más secreto y con más alta clasificación otorgada de sus investigaciones, necesario y prioritario para ganar la guerra. Pocos permisos necesitaba Campbell para hacer nada, más bien al revés. Cuando escucháis que Von Braun y los demás dejan Penemunde poco antes de terminar la guerra no están haciendo nada más que obedecer la onda directa de Kambler. Lo que no se cuenta es que cuando este grupo abandonó a Penemunde fue ocupado por una unidad de las SS al mando de Kambler para operar con V1 y V2 modificados en sus cabezas de carga. Estas cabezas de carga se han encontrado y están fotografiadas incluso y no pasan desapercibidas para expertos en armamento. Están fuera de contexto para lo que ya se conocía ...y para referir a versión oficial... ...volviendo al vuelo de este avión del 390... ...podemos especular que dicho aparato... ...estaba a cargo de la unidad de Kammler... ...y el aeropuerto de Praga o bien de Thor... ...en la cercana Moravia, Bohemia... ...protectorado que manejaba Kammler... ...y bien, se pudo cargar en él documentación... ...de los programas secretos de Kammler... ...que interesaba que no caieran en manos enemigas... haciéndonos notar que Von Brown ...ya ha sido entregado... ...a las tropas de Estados Unidos... ...más como maniobra de distracción del mismo Kammler... ...que otra cosa... ...así era más útil... Para que el disparo en la cabeza que solían recibir los que para él trabajaban. Utilizó al grupo de bombas para salvar el pellejo, para no ser capturado, o bien para ganar tiempo y poner fuera de las manos lo que realmente parecía importarle y ser esencial para este general, el proyecto bloque o la campana. Algunas noticias sobre el Junkers 390 del que estamos hablando. Se especula con un vuelo a Sudamérica, a tres escala en Sudáfrica. Es curioso encontrar una alusión a un avión que se tira en un río, en una zona fronteriza a tres países suramericanos como bien recordará nuestro amigo Phileas Fogg. Si nos escucha, y empieza a leer el libro El escape de Hitler, de Patrick Bunzai, donde el testimonio de, de algunas personas expuestas en esta obra bien podrán estar testimoniando donde terminó finalmente este avión. Hasta este momento los datos expuestos no nos han llevado al tema de los platos voladores, es cierto. Lo que hemos hecho es intentar dejaros claro de qué tipo estamos hablando, de este Kambler, que en estos momentos, en abril-mayo del 45, a nivel operativo quizás sea una de las personas más importantes del régimen nazi. Ingeniero cualificado, con todos los desarrollos tecnológicos secretos bajo su cargo y total independencia para actuar en esos días. No es probable que Himmler, su único superior directo, pudiera en esos momentos ejercer siquiera un mando sobre este hombre. Siguiendo la hipótesis de la película Iron Sky, probablemente tuviera su propio plan, creado para su persona y los demás bajo su cargo. No es necesario que él precisara ni autorización para según qué cosas, ni para decidir sobre hombres, materiales y el destino que él quisiera darles. De hecho... Técnicos alemanes de Siemens eran asesinados bajo su mando para evitar que los secretos en los que habían estado trabajando caieran en manos de los aliados. Es dudoso que se tenga algún papel o documento real que ese hombre no haya querido que tengamos sobre él, sobre sus logros, sus descubrimientos, sus pruebas y, y evidencia. Que no han podido ser voladas del todo, como apresuradamente volaron y podréis ver instalaciones subterráneas en Praga o por toda Checoslovaquia. Continuaremos nuestro camino. Ahora toca la base 211, la famosa y mítica base 211. También nos hablaremos de la operación Hive Jump y de muchas más cosas. o relataremos, a partir de ahora y siguiendo una línea más o menos históricamente clara, cuáles son las bases históricas del interés de Alemania en las tierras de la Antártida. No aludiendo directamente a esta famosa base histórica, Sí parece ser cierto que durante la guerra, y delante de bastantes oficiales, el almirante Karl Donitz, jefe de la flota submarina del Reich, realizó unas sorprendentes declaraciones, citando más o menos estas textualmente, se diría que la flota de submarinos se encontraba orgullosa de poder anunciar que había terminado con éxito la creación de un Shangri-La, o reducto inalcanzable para el Führer. Si bien nada dijo Donitz de Antártidas ni nada similar aunque por ciertos motivos parece relacionarse la cita de la declaración con esta teórica base nace en Antártida. Vamos a ello. En enero-febrero del año 1939 una expedición secreta alemana visitó o llegó finalmente a las tierras de, de la reina Mount en la Antártida. Aparecer con la intención de, entre otras cosas, establecer una base allí. Reseñaremos que es la lombace de green quien comanda o está al cargo de dicha operación. Pero, de hecho, las primeras expediciones alemanas eh, son de finales del siglo XIX y principios del 20. A final del siglo XIX se realizaron expediciones en el Océano Glacial Antártico, las islas Georgias del Sur, las Kergelen y Krozent. Estos viajes contaban con la estrecha colaboración científica de otros países. Sin embargo, desde finales del siglo XIX, los alemanes comenzaron a centrar sus intereses en la Antártida, propiamente dicha. La primera expedición alemana fue la expedición Gauss, que se llevó a cabo entre 1901 y 1903. Dirigida por el profesor de geología Erich von Trigalansky, fue la primera en utilizar un aerostato en Antártida, y se descubrió la tierra del emperador Guillermo II segunda expedición de Antártida alemana sería dirigida por Wilhelm Filchner entre 1911 y 1912. Su objetivo era atravesar la Antártida para determinar si este eh, continente era una única masa de tierra o estaba compuesto de varias islas. No se logró ni siquiera iniciar el viaje a través de la Antártida. Pero esta expedición descubrió y nombró la costa de Luitpold y la meseta de hielo de Filchner. Una frota ballenera salió de Alemania en el 37 y volvió en la primavera del 38. Entonces fue elaborado el plan para una tercera expedición a la Antártida. Estos datos son fácilmente encontrables en, en, en Wikipedia, así como otros datos curiosos. Vamos a ellos. La expedición a Nueva Suávia. Fue el capitán Alfred Richter quien dirigió la tercera expedición antártica alemana entre 1938 y 39 su propósito principal era asegurar un área para una estación ballenera como parte de un plan para aumentar la producción de grasa animal en Alemania el aceite de ballena era entonces la materia prima más importante para la producción de margarina y jabón en Alemania y los alemanes eran además dependientes de Noruega en la compra de este material de allí importaban anualmente unas 200.000 toneladas Además de esta desventaja de una dependencia de un país extranjero, la eminencia de la entrada de Alemania en un nuevo conflicto fue una presión para las inversiones alemanas en el exterior. Otra meta era buscar un lugar para una posible base naval. El 17 de diciembre de 1938, la expedición salió en secreto de Hamburgo, hacia la Antártida, a bondo del barco MS Schwabenland. Suavia. Un carguero capaz de transportar y catapultar aviones, que fue adaptado para la expedición antártica en el otoño del 38 en los astilleros de Hamburgo. La modificación de este barco supuso un, un coste tremendo, un millón de marcos alemanes de la época. La nave contaba además con una estación meteorológica. La expedición tenía 33 miembros, además de la tripulación propia del barco, compuesta de 24 personas. El 19 de enero del 39 la nave llegó a la costa de la princesa Marta, en la tierra de la reina mot Estableció una base temporal y empezó a cartografiar la región. En la semana siguiente se realizaron 15 vuelos a bordo de, de hidroaviones de 10 toneladas de Ornier, sobre una área de unos 600.000 kilómetros cuadrados. Los aviones eran retornados al barco mediante una grúa. El resultado fueron más de 16.000 fotografías aéreas. Sin embargo, estas fotografías han demostrado ser inútiles puesto que consisten en realidad en imágenes de paisajes blancos, sin la indicación de la latitud o de la longitud. Noruega tenía interés en el área y el 14 de enero de 39 proclamó su soberanía sobre las costas y mares de la tierra de la reina Mott. Para afirmar la reivindicación alemana sobre Nueva Suávia se colocaron banderas a lo largo de la costa y 13 marcas fueron colocadas en el interior a través de viajes aéreos a intervalos de 30 o 40 kilómetros. Estas marcas eran postes de aluminio con una esvástica en la parte superior. Un curioso símbolo, la esvástica. Un símbolo solar que normalmente ha sido utilizado durante centenares de años y que los alemanes eh, pusieron o utilizaron con los brazos invertidos. Es decir, la esvástica alemana está al revés. Sigamos. La expedición también avistó por aire la presencia de fuentes termales, con vegetación, donde ahora se localiza la estación India Maitri y la estación rusa, cuyo nombre no quiero pronunciar. El lugar fue nombrado en honor del capitán Esokrimaker, que dirigió el vuelo poco antes de la partida del del bajel ale alemán, otra vez hacia su país de origen, en viaje de retorno hicieron nuevos estudios oceanográficos y arribaron a Hamburgo el 11 de abril del año 1939. Varias expediciones fueron programadas para el periodo de 1939-1940 y de 40-41. a 41. Se esperaba que estas buscasen más territorios para la pesca de ballenas y que serviesen para ampliar toda la zona reclamada por Alemania del continente más algunas expediciones militares que intentarían establecer la viabilidad del establecimiento de bases navales. Con ellas, Alemania pretendía controlar el Océano Atlántico Sur y el Océano Índico junto con el Paso de Drake. Estos proyectos no se llevaron a cabo por el estallido de la Segunda Guerra Mundial. El 13 de enero del 41, comandos alemanes del barco Corsario Penguin abordaron y capturaron dos buques factorías noruegos que se hallaban cerca de la costa de Nueva Soavia. Al día siguiente, capturaron tres barcos noruegos más y 11 balleneros. Sobre esto de los Corsarios Alemanes, vale la pena que lo, que lo miréis en el documental Misterios de la Segunda Guerra Mundial, la travesía de los buques fantasma. Cabe recordar que... el eh, noruega en esa época ya estaba bajo dominio alemán ya había sido invadida pero los alemanes precisaban del, del aceite de ballena y le dieron prioridad a controlar las rutas que en aquel momento utilizaba la Commonwealth el nombre de nueva suavia es utilizado por algunos mapas para designar a la región y así también se utilizan algunos de los nombres alemanes dados a estos puntos geográficos en la zona la estación de Neumeyer, una base de investigación alemana en la actualidad, está ubicada en la aldea de Nueva Suabia. Como hemos visto, por aquí todavía no ha aparecido nada de la famosa base 211, aunque en estos momentos tienen la base Neumeyer. Los alemanes finalmente tienen su base, aunque no secreta. En el periodo entre 1943 y 1945, los británicos lanzaron una guerra secreta en la Antártida, cuyo nombre código es Tavarin. Los hombres del Regimiento Especial de Servicios Aéreos, la famosa SAS, las fuerzas secretas de la Gran Bretaña para operar detrás de las líneas, parecía estar implicado. ¿Qué razón había para esta operación? En 1943 a los ingleses les entra, por lo visto, la inquietud por operar en esta zona. Antes del comienzo de la guerra hay que recordar que los alemenes habían tirado marcadores con esvásticas a través de la tierra de la Reina Mott en el intento de reivindicar territorialmente la zona. En 1943, personal del buque británico HMS Carvanon quitan banderas argentinas de la isla de decepción Esta práctica es la que facilita que muchos años después, cuando se produce a la inversa, y los argentinos retiran las banderas inglesas de las Malvinas, se genere el famoso conflicto. También había una preocupación en el Ministerio de Relaciones Exteriores acerca de la dirección de la actividad de los Estados Unidos en la región tras la posguerra. Por lo tanto, se podría decir que el interés británico principal era establecer unas sólidas reclamaciones británicas a varias islas deshabitadas y aparte desde la Antártida, reforzado todo esto por la simpatía que tenía Argentina hacia Alemania. No tan solo Argentina era un aliado simpatizante de, del gobierno nazi alemán, sino que es de por sí Argentina un país muy importante. Es uno de los graneros de América o, y una de las potencias en el continente que en los primeros en la primera mitad del siglo 20 pudo llegar a actuar de contrapartida del Tío Sam. También los británicos ...se enteró en la necesidad de negar oportunidades al enemigo, a Alemania. Alemania ya utiliza islas remotas como punto de encuentro... ...y como refugio para los buques submarinos y los buques de suministro. Además, en 1941, se temía que Japón pudiera apoderarse de las Islas Malvinas... ...ya sea como base propia o de la mano de Argentina ganando así una ventaja política para el eje y negando el uso de estas islas para Gran Bretaña. Por ejemplo, Isla de Excepción, en las islas Shetland del sur británica, poseía un, un fondeadero protegido con una estación ballenera en aquella época. En 1941, los británicos, a bordo del, del barco Reina de las Bermudas, había tomado la precaución de destruir depósitos de carbón y tanques de petróleo allí, Se ha sugerido que esta operación podría haber sido un ejercicio de desinformación con el objetivo de proteger el secreto mejor guardado de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, que era su capacidad para vulnerar los códigos alemanes de comunicaciones. Esto lo realizaban a través del primer ordenador oficialmente reconocido, que es el Colossus, un equipo de ingenieros y de matemáticos trabajando en un lugar llamado Bench de Parc, consiguieron romper los códigos de comunicaciones alemanes. Este equipo operaba bajo las órdenes del padre de la informática más reconocido, el profesor Alan Turing. Sin embargo, cabe señalar que el Colossus no fue el primer ordenador de por sí. Anteriormente, Konrad Zuse ya había trabajado en desarrollos de ordenadores sobre Alan Turing y su trabajo en Bethany Park Podéis encontrar un audio muy bueno en en iBox en el podcast La aldea irreductible y sobre Conrad Zuse tenéis información en Wikipedia. Zuse se escribe Z U S E. Konrad Zuse, a man of genius. Puedes dir que estuve demasiado lento de calcular y así so inventé un computador. Conrad Zuse nació en Berlín en 1910. Murió en Quenfeld en el año 95. Se le considera el inventor de la primera computadora electrónica digital, totalmente funcional, la conocida como Z3. Eso lo hizo en el año 1941. Además, fue el primero en desarrollar un lenguaje informático, ...e introducir el sistema de numeración binario en la construcción de ordenadores. A pesar de que tiempo le convertiría en el inventor de la primera computadora digital... ...los primeros pasos de Zuse, en el ámbito universitario... ...no estuvieron relacionados con la ingeniería electrónica. Comenzó a estudiar ingeniería civil en el año 27... ...aunque antes de llegar a licenciarse, cambió hasta en tres ocasiones de disciplina. Zuse no sabía si dedicarse a la ingeniería o a la pintura que, desde muy joven, era una de sus mayores pasiones. Cuando finalmente se decantó por la ingeniería, no dejó de lado el arte. La venta de sus cuadros le sirvió para costearse los estudios universitarios. En 1935, obtuvo el título de ingeniero civil y se incorporó a la empresa aeronáutica Henscher, en la que realizó prácticas de liceo. En esa época, la idea de construir una máquina de ...que facilitase el trabajo de cálculo en el mundo científico y rondaba su cabeza. Una de las cosas que más detestaba de su profesión era la rutina... ...y la pérdida de tiempo que suponía tener que realizar innumerables cálculos matemáticos. Y ahora nos vamos a terminar la guerra. En julio y agosto de 1945, solo tres meses después de la reniación alemana... ...dos submarinos llegaron a Argentina. El U-530 y el U-977... En esos tres meses, estos submarinos, por lo visto, debieron estar en la ruta del Bacalao. Según los archivos, el U530 es un tipo 9 y el U977 un tipo 7C. No vamos a entrar en lo que se dice, que son ultramodernos, seguramente del tipo 21. Probablemente sus números fueron cambiados por dos de las series mencionadas. Se puede demostrar que hicieron esto con más de un submarino y hay constancias de anomalías... ...en los archivos de los submarinos de Donitz. Donitz, recordamos, fue interrogado extensamente por los aliados. Estos se preguntaron dónde había llevado a Hitler con sus submarinos... ...mucho antes de que esta especulación o teoría... ...corriera a cargo de gente como Eric Fratini o algún que otro autor argentino. El caso es que el Lu 530 sale de Horten el día 3 de mayo... ...sabiendo sobradamente que Hitler ha muerto... Un día antes de que el almirante Donitz diga a todos que se rindan. Se dice que su misión es patrullar la costa de Nueva York. El U-977 es más rápido. Al día siguiente de morir Hitler, el 2 de mayo, esta nave abandonaría el puerto de Kristiansand. Un puerto muy, pero que muy importante. La misión del U-977 es la siguiente. Permanecer frente a Southampton para atacar naves aliadas. Y de ser posible ingresar en el puerto. A poco de partir, una avería irreparable en el periscopio frustró la misión, decidiendo el capitán continuar con la misión, ya que si regresaba a puerto seguramente serían enviados a combatir en tierra. El 4 de mayo, al finalizar la guerra, el U-977 se encontraba a la altura de la costa de Noruega. Ignora la orden de rendición y el sumergible pone rumbo al oeste, hacia el océano Atlántico. Según declaraciones de Schaffer, se sometió la votación cuál sería el destino a que se dirigían. 30 tripulantes optaron por ir a la Argentina, dos a España y 16 la mayoría de ellos con esposa e hijos, optaron por regresar a Alemania. Estos últimos serían desembarcados en las cercanías de Berge en la noche siguiente, dejando a sumergibles y en la mayoría de tripulación experimentada Lo que parece claro es que la tripulación sabía a dónde tenía que ir o a dónde podía ir sin ser atrapada, a Puerto Seguro, Argentina... Hay unos pocos casos de submarinos que realizan acciones parecidas al final de la guerra. Muchos de ellos salen de la base de Kristiansand. La base de submarinos de Kristiansand también cuenta con una base de la Lugbaffe. Allí podemos encontrar la famosa orden de vuelo del Henkel 177 A5 V38, ya mencionado en su momento. Este avión será destruido en el aeródromo de Letov el 26 de abril del 45, en un masivo raita aéreo soviético. La cuestión es que el 977 desembarca a quien lo desea y la tripulación llega hasta Argentina. Allí, oficiales americanos van a mover su culo muy rápido para interrogar a todos estos y en un periquete darles un billete para los Estados Unidos. Sobre los resultados de los interrogatorios, solo cabe decir que están bajo el sello de secreto. Podríamos aventurar otras historias de submarinos aparecidos tiempo después de acabar la guerra, Desde el año 2002 son objetos de seguimiento por parte de investigadores. Aparecen también en las mismas aguas y más o menos por las mismas fechas. ¿Qué puede haber detrás de esto? Pues el rumor de que Hitler fue desembarcado en Argentina. Podemos encontrar sobre esto un titular tan elocuente como «Hitler huyó a la Patagonia». Este titular pertenece al periódico «La Voz de Galicia» y su artículo con fecha 28 de septiembre de 2003. El contenido del artículo sería... Y Hitler escapó en un submarino hacia Argentina, donde vivió hasta su muerte. Sobre el submarino U-530, podemos decir que llevaba una tripulación tres veces superior a la normal. Viajaba sin armamento y con una cantidad de víveres sin precedentes. Un mes más tarde de su rendición, concretamente el 17 de agosto, da a conocer que el 977 está fondeado en el Mar del Plata. Este, el 977, había permanecido sumergido un total de casi cinco meses navegando en solitario. Para que nos hagamos una idea de lo que significa eso, el U-977 permaneció sumergido 66 días. Hay algo interesante en su travesía. En la costa de Noruega, antes de partir hacia su destino final, como hemos dicho antes, desembarcaron a 16 hombres casados. Eran suboficiales, que en su mayor parte tenían familia en Alemania. ¿Quién sabe que esa decisión podía tener que ver con el tipo de misión que deberían desempeñar en su destino final? O quizás ni el mismo Schaffer subiera el motivo de esta decisión y no hizo más que cumplir las órdenes que recibió por radio desde Berlín. Empezaba a ser evidente que los dos sumergibles aparecidos tenían más bien la apariencia de ser menos transportes submarinos y que seguían una especie de ruta en convoy con más submarinos acompañándoles. Esto queda claro cuando llegaron las noticias de un tercer submarino del supuesto convoy. Se trataba de un sumergible nazi procedente de Noruega. ...que apareció frente a lexoides en Portugal... ...el 4 de junio de 1945. Esta nave también estaba sobrecargada con 47 hombres... ...que tampoco sobrepasaban los 25 años. En este caso la rendición se produjo por problemas en sus máquinas. Podían dirigirse hacia la base 211. Lo de los submarinos con cargas o destinos desconcertantes... ...no parece ser raro en la Segunda Guerra Mundial. Un submarino un tanto extraño por su carga que no su destino, Japón, es una auténtica bomba de relojería contaminante. Es el extraño y mortífero U-864, el cual tenéis incluso testimonio en la BBC. Por aquí aparece el lado más esotérico y vinculado a las ideologías difundidas por, entre otros, el famoso Serrano, por su relación a otro proyecto, denominado Die Klocke, o la campana nazi, del que, como no, Kambler también era el jefe o encargado. La cuestión es que este submarino cargaba toneladas de mercurio. Se ha dicho que el mercurio era el combustible que utilizaban las vimanas. Las vimanas son unas naves volantes que parecen descritas en los Vedas hindúes. Se supone que eran naves con capacidades de vuelo extraordinarias, capaces de comunicarse entre ellas y que cargaban armas maravillosas e incluso bombas nucleares. Sobre este tema hay un libro... ...explícito título... ...Hitler Terror Weapons... ...From E-1 to mi Vimana... ...es decir... ...Armas de terror de Hitler... ...de la V-1 al Vimana... ...su autor es... geoffrey Brooks... ...en esta obra... ...enumera más de un... ...científico y proyecto... ...direccionado totalmente... ...a la realización de aeronaves discoidales... ...o platillos nazis... ...sin entrar aún en temas de platillos... ...y retomando los submarinos... Hemos de mencionar que no solo hay alusión a los submarinos de Argentina o el que se entrega, porque no parece que darle más remedio en Portugal. Encontramos igualmente, si miramos, algo bastante desconcertante. El 25 de septiembre de 1946, la agencia France Press declara que se produjo un encuentro de entre un balenero islandés, el Juliana, con un submarino alemán en las aguas antárticas al sur de las islas Fagland. El submarino había detenido al balenero y el comandante alemán se acercó al barco en un bote neumático y subió a bordo donde le pidió, en inglés, al capitán islandés víveres frescos, a lo que éste accedió. El comandante del submarino pagó en dólares americanos y pagó incluso una prima a cada tripulante de 10 dólares. Durante el transbordo le dio al islandés indicaciones de la posición de bancos de ballenas, que se revelaron como ciertas. Cuando el capitán Hecla fue preguntado más tarde si lo había notificado la base de, de la marina británica en las Malvinas, respondió que había venido de Islandia a capturar ballenas, no submarinos. El periódico paradisino François comentó la noticia, que llegó de Santa Cruz en el sur de Argentina de la siguiente manera. Esto confirmaría los rumores sobre la existencia de huellas de la marina de guerra del Reich alemán en las aguas de Tierra del Fuego y las zonas no exploradas de la Antártida. Las aguas están entre las dos más importantes zonas de fuga, la Patagonia y la Antártida alemana, Neuschwanland. Aunque más tarde tocaremos desarrollos de armamento realizados por aliados y alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, convendría tener una especial atención respecto a este tipo de submarinos, el tipo 21 alemán. Su desarrollo llegó demasiado tarde para que Donitz pudiera utilizarlo convenientemente. Eso no quiere decir que no fuera utilizado más tarde, principalmente por los vencedores de la guerra. Podemos encontrar el rastro de los tipos 21 en la tercera generación de submarinos. Por ejemplo los submarinos tipo Nautilus y Albacore americanos, los submarinos soviéticos Víctor, los Narval y Daphne franceses o los ingleses Explorer. De hecho, ciertos elementos de la serie Galerna españoles derivan del submarino clase 21 alemán del año 44. Podéis referenciaros sobre estas naves a través de un artículo que podéis encontrar en Internet a cargo de un español, una fuente reputada, José Carlos Violat Bordonao, o en su defecto mirar la web u-historia.com, un estupendo sitio para consultar cosas de submarinos. Allí encontraréis artículos de Violat Bordonao sobre el tipo 21. Este es un buen punto para finalizar la primera parte de este audio. En la segunda parte continuaremos relatando todos estos mitos de los ovnis nazis, las bases secretas, nazis en la luna, submarinos perdidos y tocaremos más temas relacionados con la historia de la Segunda Guerra Mundial, en algunos casos muy poco conocida. Os hablaremos de proyectos tanto de los aliados como de los alemanes, la aparición del complejo militar-industrial americano, los ovnis de Kenneth aparatos de procedencia canadiense, también tocaremos de refilón los posibles ovnis soviéticos, y muchas, muchas más cosas dentro del segundo capítulo de Visión Alternativa Audio dedicado a esta película, Iron Sky, y los ovnis nazis. Este audio ha sido editado por nuestro amigo Hermaki Sevilla. Aceptados o equivocados, lo que seguro es que hemos sonado como un tiro. Hasta la próxima. Más y mujeres, somos así, señores de un programa histórico que en esta forma y en un tipo de tamaño no ha sido abiertas über eine Million Menschen haben sich hier versammelt zu einer Kundgebung an der 15